Notres no, sempre mai creix que morir com el pare. me natalron, tanteantes veces me morí I nem va aquí i ressuscidam-lo. Abé gràcies tu an ésràcies la, la mà no cantando al hola buenas noches hola hola ahí estoy cómo están buenas noches buenas noches qué tal Víctor Víctor Jiménez nuestro operador eh, estamos saliendo en el día 35 de la cuarentena Y creo que está Silvia del otro lado. Sí, acá estoy, Oscar, ¿cómo Ay, están todos? Ay, bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Yo también contenta de estar aquí y tratando nuevamente de que nuestro programa acompañe a mucha, mucha gente del otro mm -hmm. lado realmente. Sí, también, ¿Sí? Pero, pero. sí, sí, esto eh, para mí por lo menos es todo una, una, una cuestión, no es todo una... ¿Cómo? Idea. Para mí es como toda una cuestión, es como hacer un una, preparativo, este Tengo el equipo este, y la compu en el entrepiso, y tengo el mat y tengo la comidita. Y, Preparado para estar dos horas acá estoy. Bueno, bueno, <risa> yo también, yo con el problemita mío de la perra Que bueno, está de ah, otro bueno. lado de la sí. puerta Pero en algún momento va a empezar a hacerse sí. oír sí. Pero bueno, ya creo que nuestros oyentes la conocen al menos de nombre ¿sí? <risa> sí, sí. Yo tengo la mía que es bastante escandalosa también Pero ahora está tranquila <risa> Ajá. ¿Qué va a ser? Eso, eso es lo que nos tocó estar, es eh, la compañía que nos tocó ¿Qué va a ser? Así es Sabés que estuve recién sí. leyendo en, el, en Página 12, Ajá. que viste que hoy empezaban con esos testeos de, sí. digamos, de una investigación epidemiológica o testeos eh, para uh -huh. averiguar si hay o no... Inmunidad en algunas personas sí. si es que ya tuvieron el virus en su sistema, bueno uh -huh. sabes que no hubo casos positivos uh -huh. con lo cual el ministro dijo González sí. García sí. que esto da cuenta de que hay muy poca circulación del virus claro. en realidad claro. eh y que la la actitud de la gente de los ciudadanos digamos que uh -huh. se prestaron para esto porque era absolutamente voluntario sí. Era fue voluntario. Muy, Sí, fue una actitud muy positiva, con muchas ganas de ayudar, con colaboradores. Bien. Bueno, buena onda, buena onda. Y me parece que es bueno destacarlo porque cada tanto nos enteramos de algunas actitudes o algunos comentarios que denotan claramente, para mí al menos, mala onda, ¿no? Sí, claro, claro. mala eh, bueno. predisposición. Así es. Predisposición. Está en los casos de esta gente que no permite en el edificio... Vivir ya le piden que se mude a ah, no así... médicos es una cosa de loco no porque no de locos, están... completamente es una locura esa, esa gente está para cuidarnos sí, bueno, sí. Está... no quieren que esté ¿no? eh, mudense bueno, si algo es tan fácil aparte no que es una locura igual es una locura no una locura han dejado sí. han dejado carteles en las puertas en los sí. ascensores sí, sí. eh han han agredido en un medio de transporte sí. público, no sí. no sí. Situaciones muy, muy, eh, muy extremas que, que verdaderamente son casi para olvidar, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, bueno, ¿de qué va nuestro programa hoy, ya, Oscar? Arranco con el primer tema, ¿te parece? Porque eh, nos solemos quedar con poco tiempo. Me estoy dando cuenta que tenemos poco tiempo para hablar. Dale, este, dale. Eh, damos vuelta sobre un montón de cosas. Vamos con la primera y algo que me había lo habíamos hablado también este cuando hablamos estos días. El tema de las apps, de esta gente que trabaja pedaleando o en la moto, eh, que son los eh, que te llevan la comida, los remedios, ah, hasta sí, el sí. helado, estas son aplicaciones que son Rappi, Globo, Pedido Ya, Uber, y hay unas cuantas más. ¿Mm? Que hicieron paro este miércoles. Sí, sí, sí, sí, sí. son trabajadores un paro, precarizados. Un, un paro sí. internacional, ¿eh? Es, sí, exactamente. Exactamente, porque esto pasa en todo el mundo O sea, esto no es un invento argentino Esta precarización eh, es, este, es mundial Y de esto, de hecho, se llama en, en economía la uberización Esta cuestión de eh, estar como monotributistas Como si fueras tu propio patrón Te lo venden así, ¿eh? vos sos tu propio, propio patrón Tenés los días que vos quieras de vacaciones Trabajás lo que vos querés Con quién querés Si no querés no trabajás Mentira, mentira porque te pagan 2,50% y hay casos que te la pasas te la pasás pedaleando, de hecho hablamos de algunos casos el año pasado de este de Rappi, por ejemplo, que eh, no te dan nada, la, tenés que pagarte la caja, tenés que pagarte Sí, horrible, la horrible. La ropa, la, la sí. bicicleta es tuya y para para entrar un monotributo pasás por un estudio de abogados, de contadores que casualmente tienen que ver con la empresa, tienen todo cerrado. En fin, y yo creo que Sí, yo creo es. que la palabra precarización le queda corta te digo sí, le porque... queda corta claro claro claro porque ya están más más complicado el tema y sobre todo se nota con la cuarentena eh, esta gente pidió eh, por favor que este, se, que vean que vean por su seguridad y la seguridad de los demás la nota dice es una nota de página 12 es de alejandra Ayón, que la, la, la, la completé con algo más nuevo dice los trabajadores de las apps de reparto. Entre los más flexibilizados del sistema laboral y expuestos al coronavirus, son considerados un servicio básico a la hora de abastecer alimentos, insumos de farmacia u otros de primera necesidad, a quienes no pueden salir del hogar. Esto que está diciendo el gobierno, todo el mundo está diciendo no salgan, no salgan. Perfecto, me parece perfecto. El tema es quién te lo lleva. Bueno, denuncian que no recibieron ningún elemento de seguridad ni compensación o sea que siguen cobrando la misma miseria de siempre, o y por lo menos... esta actitud, digamos, o esta, esta movida del día miércoles hasta ahora no ha tenido ningún resultado positivo, digamos. No, lo que sí hay es lo que lo que es lo último que escuché es un proyecto de ley de una tal Cristina Rodríguez, del Frente para la Victoria, que obliga a los empleados de plataformas electrónicas a otorgar a los trabajadores elementos necesarios que le permitan proteger su salud y evitar contagiarse de coronavirus, esta secretaria parlamentaria del bloque señaló que el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Morín, explicó que han realizado un estatuto especial para este tipo de actividad con mecanismos propios y específicos del sector que será remitido a un consideración del Congreso, es un proyecto de ley y la nota dice lo último, esto que estoy agregando ahora es que una iniciativa de detalla del consumo de la app en estos tiempos de pandemia, se incrementó un 30% ¿m? con la cuestión del de aislamiento Yo social. Sí, claro, claro, claro que sí. Claro, un 35% de esto es eh, supermercados, de este 100%, y un 50% de farmacias y el resto se lo llevan heladerías, en fin, que no son, digamos, este, de primera necesidad, pero eh, vos abrís el celular y tenés una, una empresa que hace helados que te, te, dice, te lleva tal sí, sí, empresa sí, sí. de app, te lo lleva a tu casa. Bueno, en este sentido, desde la pidieron que las empresas le provean a los repartidores elementos de seguridad, como guantes, barbijos y alcohol en gel. Al la menos, al claro, menos. Es, no, claro. es por ellos y por el resto de la gente. claro, claro. Aparte que se aplique el mismo régimen de licencias extraordinarias que cubre, por ejemplo, a madres y padres que cuando deben quedarse a cuidar a los chicos esta gente no trabaja, no come, esto lo digo yo. Y mirá vos, este hay gente que trabaja pedaleando en las motos que tiene más de 60 años. Sí, los he ha visto? visto, los he visto, los he visto. Claro, claro, no tiene salario fijo, por supuesto, ellos cobran por lo que entregan, digamos. No tienen, ya dijimos, el elementos de seguridad, no tienen el seguro, no les cubre, si te pasa algo, anda al médico eh, y bueno... ¿No, no tienen ART esofía. tampoco? No, no. No. Depende del accidente que tenga. También es toda una cuestión, porque este no es tan fácil. No es tan fácil. Si te pasa algo, eh, anda al médico. No te pagan los días. Hay un montón de no, cosas no, que no se terminaron de arreglar. No, Así que bueno, y... esto por lo menos hay ahora un proyecto de ley para que eh, las plataformas estas provean de este, elementos de seguridad y un montón de cosas a esta gente que está en Rápido y luego ya Uber y otras cuantas más amigo que me llamó la atención es que el día este de paro que hubo uh -huh. que fue este día miércoles antes de sí. ayer fue sí. internacional con lo cual esta sí. situación de precarización de abusos, de no cuidados, etcétera. Uh -huh. Esto no es no es un patrimonio nuestro, no. nada más. No, no por eso decía, Esto no, pasa no, no. en el mundo, uh -huh. en el mundo. Uh -huh. Bueno, espero, el tema es que un proyecto de ley más con todo lo que está sucediendo Ay, tanto, sí, ah, con todas las vueltas ah, que tiene la cuestión, ¿no? es todo un sí, ¿sí, sí, una especie de enjambre. ¿Qué está sucediendo con respecto a esto de abrir o no abrir las sesiones virtuales o presenciales uh -huh. en nuestro Congreso? Vaya a saber cuándo se toca. Sí. ¿Sabes que ya que estás hablando de precarización y de trabajadores trabajadores que no, no tienen las mejores condiciones laborales posibles, Ajá. tengo un pequeño comentario para hacer, pequeño por por la duración de mi comentario, pero sí, enorme, por la gravedad. En realidad, uh -huh. ¿qué es lo que pasa en el Hospital Borda, Oscar? Ah, dale, dale. ¿Sí? Sí, sí. Que es como, es lo de siempre, ¿no? Porque que la salud mental esté puesta como último orejón del tarro, esto en mi vida dedicada a esta profesión lo he vivido uh -huh. a lo largo de todo uh -huh. el tiempo. Bueno, uh -huh. lo cierto es que los trabajadores del Hospital Borda, se concentraron ayer en la puerta del hospital uh -huh. para reclamar, también para reclamarle al gobierno de la ciudad, condiciones laborales mejores, insumos médicos claro. ante la pandemia esta que claro, estamos viviendo. Claro. No tienen barbijos, no tienen no tienen nada. Una de uh -huh. las delegadas, no, un delegado, uh -huh. Ricardo Antonio Beck se llama, Dice que la reta hace oídos sordos, que no nos provee de nada. Lo que tenemos, ¿lo fabrican ellos o lo sí. consiguen comprándolo, Oscar? Sí. Comprándolo. Claro, con o sea, de su bolsillo. ¿eh? completa de su bolsillo, barbijos uh -huh. o haciéndolos en casa, como tantos hemos hecho también nuestros propios tapabocas. Sí. Sí, sí, bueno, tapabocas. Es, una, sí, sí, sí. es una verdadera vergüenza, ¿Eh? es una precarización. No hay barbijos, no hay guantes, uh -huh. no hay los insumos mínimo Básicos, básicos, claro. Para Recordemos la población. Te, te sumo esto como para ir al, al separador, Víctor. Eh, ¿Te acordás que hubo un proyecto hace muy poco del Hospital Borda, el Moyano, el Tobar García, el Udaondo y el Ferrer para ponerlos todos juntos en un mismo lugar porque sí. hay un negocio mega millonario en la ciudad? Ah, totalmente. Bueno, sí, ¿Cómo sí, te imaginas acuerdo. esta cuarentena, esta pandemia no terrible, un solo Oscar. lugar? No. no, además yo conozco el Borda. El Mordano sí. no lo conozco y el Tobar Gassier no, pero el Borda lo conozco, uh -huh. lo he recorrido mucho, uh -huh. la población es numerosísima de pacientes que viven allá adentro, las uh -huh. condiciones son deplorables, deplorables, sí. Sí, sí, sí. o sea, no quiero imaginar, aún estando separados, lo que es el cuidado o la falta de cuidado en esta uh -huh. población uh -huh. de pacientes. Bueno, nada, una más, Óscar, una bueno, más. Además de bueno, estos pobres. Jóvenes... Bueno, algo más este gracioso, algo algo gracioso. Dale, ¿no? dale, dale, dale, Esto por, por favor. Un gallego en cuarentena. Eh, y después venimos. Ah, ¿eh? pues, nos <risas> vemos. Dale, Gracias. dale. Sí, señor. Humor COVID-19. No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme. Me siento como en Navidad. Me baño, me arreglo, me perfumo para irme a sentar al comedor. En diciembre nacerán muchos niños. Todos legítimos. Y olé. Conversaban dos gallegos y uno le dice al otro, esto me vino bien, tenía un casamiento la semana que viene y no quería ir. Y el otro le dice, quién se casaba? Yo, boludo, ole. Un americano vio un murciélago e hizo a Batman, un europeo vio un murciélago e hizo a Drácula, el chino vio un murciélago e hizo sopa, que boludo. El perro me mira como diciéndome, ¿viste que estar todo el tiempo encerrado te dan ganas de pasar a romper todo? Sí señor, nos vemos la próxima y ole. Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, Aire. De cuarentena, pero de pie de todo el mundo. Bien, Silvia, acá estamos, sí, sí, eh, estos gallegos eh, que, bueno, son son fatales, ¿no? los gallegos. y además, a mí me pasa, a mí me pasa con ellos, los galleros, los españoles en general, sí, digo, ¿no? Sí. Claro. Eh, a mí me pasa con ellos que por lo menos en algunas películas Óscar, por suerte que están subtituladas. Uy, vos sabes que, por ejemplo, en Netflix, este, yo veo películas españolas o series españolas y a veces tengo que poner subtitulado. Claro, porque claro No, no, no, no, no, no, no Rebovino, viste Y no entiendo, y con, le pongo subtitulado Y con los otros que me pasa algo similar Es con los sí, mexicanos, Oscar Bueno, eh, recuerdo siempre Yo vi Roma, una película mexicana Bastante nueva eh, En blanco y negro En España pidieron que lo subtitulen Porque no se entiende Y los Exacto. mexicanos se enojaron ¡Ja, <risa> La vi. Es, tiene su, tiene su ritmo la película Pero está muy buena, me gustó a mí No sé si la viste, pero está buena No, este, no, no, no, no, no la vi Tiene no una, una jerga muy distinta Una forma de decirlo rápida Y depende, viste, como hay acá Como hay no en no, el la... Tienes un modismo también No, eso es tremendo Es tremenda la, es, cantidad, es, es, la es, jerga es, que es, tienen Y la abundancia <risa> de modismos sí. que usan sí. No, no, son tremendos Bueno, mira, Oscar, yo te voy a leer una cantidad de nombres a ver. ¿sí? que están sí. eh, de verdad han, han, han como sorprendido. A mí por lo menos me ha sorprendido. Después vos nos podrás decir a ver. quién más, además de estas personas que te voy a nombrar, sí. quién más se unió a ellos. ¿Sí? A ver, me, me diga la justicia. ¿De qué me estás hablando? superhéroe? Más o menos, y algo algo por el estilo. A algo ver, por el estilo. Digo, José María Aznarz. Alberu ah, no, no, no, no Uribe. No, Luis, mal, escucha. Luis Lacalle. José <ríe> María Sanguinetti. Ajá. Fernando sí. Sabater. Marcos uh, Aguinis. Intelectual. Sí. Ricardo López Murphy, como dice mi amiga Ajá, que vive en sí, sí, <ríe> sí, sí, Como, sí, sí, como sí. dice una amiga mía que vive en Londres. Ricardo López Murphy y sí. Darío López Oh, por hombre, si faltaba menos. alguien, por si faltaba oh. alguien Bueno, oh. han firmado, han redactado un manifiesto Que no es el manifiesto comunista ¿Ah? no, ¿Seguro que no? Sí, no <risa> que Porque no. ya está redactado ese, uh -huh. en realidad Y alguien más se les unió Para firmarlo Ajá. también a Ajá. pie de página Yo te lo voy a leer, Oscar, porque a mí me ha causado a ver No sé cómo calificar la, la reacción los abajo firmantes compartimos la preocupación por la pandemia de COVID-19 que ha provocado gran cantidad de contagios y muertes en todo el mundo y Ajá. hacemos llegar nuestra solidaridad a las familias enlutadas. Claro. Pero mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente, ah, claro. escucha esto, claro. restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, sí. en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, Ajá. la imposibilidad de trabajar y producir, y lo que es peor, la manipulación informática. Mira, si vos me decías todo esto, hasta eh, lo que tiene que ver con la economía, yo te di te te, te había dicho es este algún no sé, alguna, referente del trotskismo, porque la, la cuestión de la libertad y el funcionamiento de, de el la democracia, troquismo? hasta ahí hasta ahí me parecía, pero como vos me principio me dijiste estos nombres bueno, eh pues, para que te no vas ubicando. Eh ¿Cómo cómo? Para que te vayas ubicando, claro. digo, ¿no? No, no, ya sé, no, ya están, estamos del otro lado. Pero Bueno, te ¿no? leo. Sí, vale, vale. Te leo, perdón, sí. te voy a leer un par de parrafitos muy sí. cortitos más. Uh -huh. Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido, troquiza. Han suspendido el estado de derecho Tropisa. e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. Ajá. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y ah, Nicaragua, no, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política no. y la opresión. Y acá venimos nosotros. España y la Argentina, uh -huh. en en España, perdón, y sí. en la Argentina, uh -huh. dirigentes con un marcado sesgo ideológico, yo me pregunto quién bueno, no lo tiene. Eso te iba a decir... Para, para para para para vos me estás diciendo... Claro, obviamente, ¿cómo no van a tener sesgo ideológico? ¿Quién no lo tiene? <risa> claro, claro. ¿Quién no nosotros lo tiene? Mirá, por ejemplo, nosotros pensamos bastante parecido, vos y yo, pero obviamente no pensamos igual en todo, y obviamente también tenemos un sesgo ideológico claro. no del todo... <risa> No, es todo igual pero es todo el que... mundo <risa> sí, es, es, claro. es es aberrante no no, no una, una... una carrera este por el poder no puedes tener peste ideología no, mismo, es, con, viste, ¿sabes, sabes lo que pasa oscar es que cuando uno habla de un sesgo estos estos nombres sí, que antes de sí, leí sí. hablan de un sesgo sí. ideológico están sí. hablando de comunismo exacta sí, ni siquiera de comunismo. Sí. No, sí. ellos, bueno, el comunismo no porque ellos han explotado la pero... palabra claro claro claro ellos de, de, de eh, embolsan a todos todo lo que es Eh, centro izquierda ese tipo de cosas cosa. ni hablar esto parece que es el comunismo este, troquista, fundamentalista argentino la ideología para ellos es solo de izquierda Oscar Solo claro. izquierda. El resto bueno, no es política, ¿eh? para ellos no es política ni, el resto. Ni tampoco ideología. No, cuando estás hablando de política, estás hablando de izquierda. O de derechos de laburante. viste Porque no, acá no venimos a hacer política. No, no, no, no, no, claro. O sea, política y ideología es de izquierda. Claro, claro, Nada más. claro, claro. Bueno, ellos dicen que esta gente, no estos dirigentes con ese marcado sesgo, pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas rogativas políticas económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría. En ambos lados del Atlántico resurge el estatismo, el intervencionismo el y, el, y el populismo. Claro, otra mala palabra. Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y las libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos... Me gracia, ¿no? Porque Reca... no, no... No, y escuché, <risa> final, no escuché al final. Nada. No, no, no, no. Nada, ellos... sacrificaron gente por el estatus no, no, no. que tienen no, ahora. Sacrifican todavía no, en muchos no, lugares claro. del mundo. Claro. Y eh, escuché al final. Rechazamos el falso dilema Ajá. de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritanismo y la inseguridad. Entre Ajá. el logro. Claro. El ogro filantrópico <risa> y la muerte, firmado por todos aquellos, más Mauricio Macri. Claro, por supuesto. 147 firmas veo que está ahí. Sí, sí, muchísimos este, más, muchísimos sí, más, Sí, más, no, más, muchísimo. estoy viendo de los más conocidos, ¿no? Acá, estoy no sé si dijiste, pero está Römer. No, no, no, no, no lo no nombré, sí, pobrecito. acá lo tengo no. en una nota de página, eh, este tipo que tiene fortuna, incalculable. Uno de estos fue que se hizo una fiesta de cumpleaños en, el, en los Emiratos Árabes y llevó a la gente invitada en avión y gastó no sé cuántos millones de dólares en su claro. cumpleaños. Esta gente no quiere poner el 1% de su, de su patrimonio, de sus ganancias, sí. no de su patrimonio, porque no no, no pierde nada, ¿no? Digamos. No. Bueno, todo esto... Todo esto lo impulsó una fundación peruana que se llama Fundación Internacional para la Libertad, que está presidida creo que todos podríamos ya eliminar o dirigi decir por quién está presidida por el el el premio Nobel de literatura y la, el artículo lo nombra con con cierta ironía porque dice presidida por el nombre del el Nobel de Literatura, claro. el ex escritor Mario Vargas Llosa. Claro, ex escritor. Claro, claro no, cuento, no, no, no. Bueno, un espanto, un espanto bueno. que hoy ha llenado los diarios y ha llenado sí, los sí. comentarios radiales también, y no podíamos quedar al mar, senos caros. Por supuesto que no, por supuesto que no. Antes de ir al primer tema, vamos a saludar a gente... Este, si dale, dale, dale. Sí, y a, los, ...a las corridas. María Soledad, Jara, Alfredo Pela, eh, Olga Landini, Estelba, eh, eh, Verónica Gaitán, Rafael Landea y Eva, por supuesto, Eva para la victoria, Eva de Colón. Gracias a todos y escuchamos el primer tema de esta primera hora dale dale, okay. por favor quiénes bueno, son dale. quiénes son por supuesto que quién puede estar quién puede ser los redondito los redonditos Ahí está. Ahí está. escuchamos a los adalíes de la ortodoxia económica, reclamarle a los pobres que aprendan a nadar. Y hoy le están reclamando al Estado que haga salvavidas. ¿Por qué? Porque mientras el Estado asistía con transferencias monetarias a la gente que estaba en los laterales de la sociedad, eso era un gasto público eh, inmerecido, injustificado e inflacionario. Ahora, cuando sus propias empresas o las empresas para las que ellos laburan entraron en crisis y no pueden pagar los salarios, son los primeros en ir a golpearle la puerta al Ministerio de Producción o al Ministerio de Economía o al Ministerio de Trabajo subsidios para poder pagar los salarios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que siempre el Estado cumple un papel fundamental en la armonización de los intereses sociales. Entonces yo digo, ¿está bien que el Estado hoy le esté ayudando a la PYME, le esté ayudando a la empresa privada a pagar los salarios? Sí, porque es una situación de emergencia. Pero también estaba bien antes, cuando tratábamos en una situación de emergencia social, de garantizar la comida de los argentinos. Lo que nosotros tenemos que entender es que somos una comunidad y que si bien son legítimos los intereses particulares, el Estado no puede estar todo el tiempo administrando los intereses particulares. El Estado tiene que arbitrar el interés general. En todo caso tiene que lograr hacer conciliar y si no laudar en función de los más débiles. Lo que tenemos que tener eh, entre todos claro es que las sociedades armónicas donde se vive eh, de manera aparte de una lógica de bienestar donde la, la felicidad es un bien público los que buscan es achicar la brecha la desigualdad, sí. es un compromiso de uno con el otro la revolución francesa tenía tres banderas la igualdad, la libertad y la fraternidad la más importante de las tres es la fraternidad que es el hecho de que entendamos que el otro es un hermano o una hermana que nadie se puede realizar individualmente si el otro tampoco se realiza sí. Entonces, esa idea de que todos somos de alguna manera responsables de la suerte de nuestro vecino de nuestra vecina, es lo que hizo que la sociedad argentina sea una sociedad de movilidad social ascendente. Las mil y una hojas, con Julia Butet. Hola, Ju. ¿Julia? Hola. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, por suerte. Muy, muy Western. bien. Gracias, sí. me, alegro, me alegro mucho. ¿Vos? ¿Cómo ha sido tu bien. semana? Mi semana ha sido... Bueno, te voy a... Eh, francamente, no no son mis mejores semanas. <risa> bueno, no, de casi nadie realmente, no, no. Eh, se me ocurre que no, no, no. No, este... Eh, y es como que me y eh, me, me cuesta imaginar eh, volver a la, a la normalidad digamos tal eh, cual tal cual julio eh. cuesta imaginar el futuro realmente ¿Sí, eh, sí? realmente sí y bueno y esto tuvo que ver mucho con, con mi elección de, del autor que voy a hablar sobre el cual voy a hablar hoy Dale, eh, me, eh, me pareció muy muy muy interesante y muy atractivo el título del libro es es muy atractivo, sí, sí, sí. Es sí. uno de los, de los títulos de, de los cuentos que tiene este, este volumen, ¿no? Eh, porque quería poner también alguna mujer, en una escritora cubana, en, sí. en este mes dedicado a, a Cuba, eh, y lo que sucedió realmente tiene mucho que ver con esta cuestión que estamos viviendo en, en el mundo, no solo aquí en este país, eh, y es que las mujeres que yo tenía, porque estas son escritoras y escritores, y yo traje de, de mi reciente viaje a, a Cuba, y eh, justamente todas las que traje, que son fantásticas, son muy tremendas. Y, y el, el tema preponderante en, en, sus, en sus creaciones era la muerte. Yo dije, no, no. Opa, opa, claro. No, no, no, no. Entonces, bueno, le le digo, <ríe> cuando vengan épocas mejores, eh a, a estas escritoras como Milta Yáñez y como Oneida González y bueno, y otras que ahora no recuerdo los nombres. Eh, para más adelante cuando bien. Eh, la la situación un poco cambie. Bueno, Entonces hoy lo que les quería contar es que este muchacho que se llama Carlos Alberto Esquivel Guerra, eh, que es el más joven de todos los escritores eh, que, que seleccioné para para hablarles de, de esta generación de jóvenes, jóvenes, eh, ya gente grande, digamos, pero una generación que va más allá del año 1980, si se quiere, ¿no? Sí, okay. sí. Claro. Él es el más joven, nació en el año 1968, en la región, porque hay, hay meias cosas ahí que me, que me confunden un poco, donde quedan las tunas, qué sé yo, y, y miraba las distancias que se sepan de La Habana y de Santiago de Cuba, y qué sé yo, parece que por la zona de Camagüey, a donde ha nacido eh, Carlos Esquivel. Ajá. Carlos Esquivel y, y, y, y creo que casi todos de los que les he contado eh, en, en las otras eh, charlas, eh, pertenecen a, eh, a a esta asociación de, de escritores de Cuba que se llama ENAUC, no, ahora no sé, bueno, no voy a encontrar, posiblemente lo encuentre. Este, y, y bueno, eh, tiene, es como... O, otra cosa curiosa que eh, he visto con esto. Eh, además de ser narradores excelentes, aparte de ser este poetas, son cineastas. Ah, combinan hacen, ambas cosas. Ambas cosas, entonces hacen guiones de cine y qué sé yo cuánto. Ah, claro. Claro, como y bueno, en... y, y recordamos en, en Camagüey seguramente el paseo de los cines, que era una, una ciudad mm. hermosísima donde realmente uno debió haber estado tres días y no uno, eh, y bueno, y, es, y esas cuestiones, y entonces no sé por qué, eh, realmente no, no logro darme cuenta, pero por qué está tan unida la literatura... A, en Cuba, ¿no? Quiero decir, a eh, la realización de guiones para cine. Bueno, para eh, cine. Julia, eh, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema como para que lo, lo tratemos, sí. lo digo por no, mí, ¿no? No, lo, lo no, no, no, no de me parece eh, muy, muy, muy interesante. Claro, claro. Este, eh, y bueno, y entonces, este quería contarles a, a, a raíz de esto? Este libro, La historia del lobo contada otra vez, de Carlos Esquivel, eh, eh, investigando y viendo, y qué sé yo, y viendo cuáles son las, eh, las necesidades de una de una literatura y de un no es solamente una literatura sino que también eh, significa un ah, no, me, me cuesta decir la, la palabra no quiero decir negocio no quiero decir pero es eso eh, cuando uno imprime un libro y trata de venderlo y que se yo cuánto trata de recuperar el dinero que invirtió en, en bueno, te, te sugiero otra palabra te sugiero otra palabra que suena Ajá. no tan dura como negocio la industria sí es la industria, la industria literaria claro. literaria, exactamente sí. entonces eh, eh, si nos vamos unos añitos para atrás no no tantísimos por ahí cuando se tiene que terminar este periodo espantoso de, de, de el periodo especial para la ingeniería de Cuba y qué sé yo, cuando cae la reunión soviética y entonces los Estados sí. Unidos y bueno, etcétera, etcétera y, va entonces este en ese momento la, in, la industria literaria como vos bien decís de, de cuba no tiene un peso para hacer nada entonces claro ¿qué, ¿cómo como no, no tienen papel para imprimir no no están en no, no. fortunas entonces qué es lo que sucede no sé que edita tanta novela larga de 600 páginas o 400 páginas, sino cuentos. Ah, qué interesante, Julia, qué claro. qué interesante que es? es claro, este... claro, mira, nunca lo hubiera pensado de esta no. manera, ¿no? No, viste viste Entonces, sí. entonces este, este hombre, que es el más joven, porque nació en 1968, tiene apenas 51 años hoy en día, Eh, escribe esta, este compendio de cuentos que se llama La historia la historia del lobo contada otra vez. Entonces, bueno, el, el primer cuento que escribe es el que me gusta mucho porque además muchos de los cuentos de, de este volumen están escritos en primera persona. La primera persona tiene esa cosa de involucrarte muchísimo, cuando vos empezás a leer, porque te dice, eh, claro, te quiero contar, te claro, quiero sí. contar, eh, ¿qué te parece? Sí, sí. No, notablemente te involucra, más allá de la tercera persona, que en general es bastante omnisciente y qué sé yo. No, no, pues, claro, no, claro, claro. ¿No? Eh, bueno. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que... El, el, perdón, ¿el cuento que elegiste se llama sí o ese es el nombre del libro? No, ese es el libro, es el nombre del libro. La historia del lobo contada otra vez, es el nombre del libro. Y vos elegiste otro cuento, un cuento y Yo elegí de un cuento que me pareció este, atractivo, eh, también por cosas que tienen que ver con si uno ha estado en La Habana, bueno, o si no ha estado porque ha leído con Ernest Hemingway entonces sí. como les estaba contando en la primera persona eh, Carlos Esquivel que no es Carlos Esquivel es el narrador de, de, no. de este cuento dice le contaré cómo conocí a Ernest Hemingway si es que puede llamárselo así a ese encuentro que nos acercó una tarde y parte de una noche Y entonces se empieza a contar, eh, eh, choca, choca, choca rosa el auto en el cual iba Hemingway manejando y el otro en el cual iba el narrador de, de, de esta historia. Sí. este y, y bueno, y entonces cuenta de una manera muy, muy simpática, como hacen siempre los cubanos, este... Eh, como Hemingway, con o sea, champurreaba el, el castellano claro como se van poniendo de acuerdo bueno el asunto es que el cho, el choque el, el, era un roce más que un choque no nada grave por supuesto aparece un policía ahí por el medio que yo cuánto y bueno eh, todo esto termina en una en una contienda, en una justa, eh, después de muchos insultos eh, dicho por Hemingway en inglés, y que sí entendía este cubano que es el narrador, eh, sí. pero que no respondía. ¿Y eh, cómo fue eh, esa justa? Bueno, y esa justa fue a quien soportaba en alguno de esos bares de La Habana Vieja más whiskeys. a ah, la flauta! ¡Ese era el duelo! Ese era es el, el duelo. duelo. Ay, Ese no. era el duelo. no! es duelo, no. Es, eh, es atractivo y aparte, eh, más allá de esto que te estoy diciendo con cierta gracia, porque no me da ganas de hacer nada, eh, no es con gracia en este momento, eh, eh, es, es, es, es muy interesante, está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Eh, y después, bueno, está el otro cuento este que da... Que da nombre a, a esta compilación la historia del lobo contado otra vez que es este la, el relato de la, de la vida de, de, de un cubano que no se había dedicado jamás a, a otra cosa que no fuera eh, su tarea intelectual y que eh, decide bueno para ganar más dinero como sabemos que sucede no solo en cuba sino en un punto entero eh, ser el camarero y entonces eh, cuenta eh, diversas historias de lugares que a donde a donde empieza a trabajar como un camarero a donde en se encuentra con una italiana que está indignadísima porque en todos los hoteles de Cuba no le muestran los resultados de los partidos de fútbol. Eh, o sea, el hombre cuenta historias, en realidad. Exactamente. Y bueno, esa es, esa es otra cosa que, que que ahora que que hablo de, de, de, esta, de la gorda... <risa> Eh, eh, digo eh, Carlos Equibel, sí que además de ser un intelectual importantísimo y de haber este, obtenido laudos y, y, y premios muy importantes en su país y fuera de su país sí. eh, tiene una idea es un fanático hincha de fútbol entonces Ajá. tiene una idea que eh, la resume en la dimensión poética del fútbol, ¿no? <risa> y entonces, entonces habla que, eh, entonces dice que si bien eh la relación entre el género literario, del cual, dice, hay coincidencia, que eh, todos pensamos que es el menos popular, que la literatura, sí. y el deporte, que es el que tiene más seguidores en el mundo, ¿no?, sí. Sí, sí, sí, hiperpopular, sí. Exactamente. Entonces dice que viene de grandes poetas que encontraron numerosas posibilidades líricas en el juego, en el juego y sus infinitas variantes y sorpresas. Por ejemplo, dice, "Un portero que ataca de manera heroica y ahora les voy a contar, aún estando lesionado y salvo a su equipo, como es el caso de los, de Rafael Hernández, nada menos de Rafael Hernández, ¿no?" Sí entonces y también trae a, a a colación acá que me que me encantó esto no que es el caso de víctor hugo Morales. ah bueno claro de de de, de Maradona. Maradona exactamente que, dice, que le dice a él un barrilite cósmico barri <ríe> sí. cósmico es, que es una cierto figura poética. Totalmente, sí, totalmente increíble pues bueno. es una maravillosa metáfora después la vamos a compartir con ignacio <risa> que va a venir bien con su columna en la segunda hora vos sabes bueno, que cuando, vos sabés que cuando yo leí el título de este cuento la historia del lobo con, contaba otra vez yo no sé por qué, pero esto evidentemente es como un una una regresión a la infancia, un cuento que incluya la palabra lobo <risa> para mí. Para mí me me remonta, me teledirige a Caperucita, ¿no? claro, claro, claro, claro. Pero bueno, no es el caso en este... En este no, no es ese lobo. No, no, eh, no es ese lobo. Lobos, claro. Pero bueno, es, es, es esa es la maravilla de, de, de <coughs> Bueno, muy lindo, muy lindo, magua, Julia, ¿no? ¿eh? Vos bueno, a mí me ejemplo. gusta, a mí me gusta esto, no solo, ¿no?, me gustan los cuentos o los libros de cuentos, También me gustan las novelas, aunque confieso que las muy largas, muy largas, me resultan, por momentos, o algunas de ellas me resultan tediosas, porque aparecen tantos personajes, Julia, viste tantos, tantos, tantos, que se van abriendo, y ahí medio como que es difícil continuar Dios el relato. Es que tal vez, claro. Exacto. No, una, sí. una cosita, déjame déjame que cuente, porque esto me parece que es interesante para para que lo rastreen a, a quien le interese. Eh, con esta cuestión de la literatura y el fútbol. Eh, ¿Sí? En 1928, ¿Sí? Rafael Alberti le escribió una oda a un arquero que se llamaba este ¿Sí? que era el arquero del Barcelona... Ah, bueno, mirá desde cuándo, Barcelona, entonces, en Barcelona. En 1928, fíjate vos, en un partido entre el Barcelona y la Real Sociedad de San Sebastián, ¿no? o sea, los pastos, sí. eh, fue un 20 de mayo de 1928, bueno, parece sí. que este pobre Tlatko, <risa> que no se pegó un golpe bárbaro, no, no, no se pegó un golpe bárbaro, sino que el que le metió el gol, le pegó la patada en la cabeza y le tuvieron que dar unos... Puntos, unas puntaditas dos puntos que unas cuantas puntaditas parece pero bueno resulta que nada más y nada menos que la de rafael alberti escribe esta oda a Platco que es la riquísima sí. y, y que uno no yo por ejemplo no puedo imaginar como genio de esa naturaleza puede dedicarle una Bueno, son esas cosas maravillosas. ¿no? Así son las pasiones, Julia, claro, así cual, son las claro, pasiones. Claro, claro, bueno, claro. muchas gracias, eh, Julia, no, realmente eh, ha sido más interesante, más que interesante. Eh, te recuerdo que el viernes próximo es primero de mayo y ah. lógicamente por más que estemos en pandemia... ¡Qué estudiado. Es un super feriado, así que ah, no sabe, bueno. la radio no va a salir, nosotros tampoco, y nos ah, okay, encontraremos okay. entonces el siguiente viernes que es el 8 de mayo, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, un beso grande, Julia, beso y hasta, hasta entonces. Chao, chao. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Insaciables en cuarentena. Ella, 40 Él, 25 años. Mujer cebaba a su amante y bebidas alcohólicas en el baúl del auto. Oh. Ah, sí, sí. Son... Ambos fueron detenidos. El esposo de no, ella no. bueno no sin Operativo de la policía. Señora, detenga el auto. Pare, por favor, acá. Nerviosa. Respirando. Imagínate. Claro. Aceleró el vehículo. Aceleró. Aceleró. Intento escapar. Ah. No. No. Persecución de la policía atrás de la mujer. Señora, ¿qué hace? ¿Dónde? Mátame, Le cruzan el vehículo. ¿Qué está haciendo? Sí. Nerviosa, no sabía qué decir. Amablemente, los efectivos de la policía Imagino. que notaban que había una situación un tanto extraña. Sí. Por favor, ábranos el baúl del automóvil. No sorpresa el señor que estaba en el interior del automóvil vestido si sí, vestido sí. ok no, es un nace claro dijo estamos intentando saciar nuestros bajos distintos la mujer es casada complicación aparte porque la ¿Quién la tuvo que ir a buscar? ¿Y de quién era el auto? ¡No! Oh. ¡El esposo! ¡Qué falta de código! ¡Tremendo! Hueveando en Más Vale Magazine. computadoras <risa> Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. La creación artística en Más Vale Magazine. Volvemos al aire, Silvia. Gracias, Víctor. Oscar, ¿estás por ahí? Estoy acá, estoy escuchando atentamente. Mm. Bueno, bueno, me, me, me da una pena que no hayas podido escuchar. Toda la conversación con Julia porque fue sí, muy interesante. Sí, sí, sí, Barreglete Cósmico. Ah, lo pudiste escuchar, bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, sí, bueno, eh, Oscar, vamos a hablar un poco porque ayer, 23 de abril, sí. se los se lo considera el Día del Libro, el Día de la Lengua, ajá, el día la, eh, es una fecha muy, muy importante porque con algunas diferencias que se deben a la utilización de un de un calendario llamado Juliano en las Islas Británicas o el Gregor Gregoriano en tantos uh -huh. otros países de Europa. Sí. Lo cierto es que odiemos esta diferencia y marquemos simplemente que sucedió un hecho absolutamente inesperado uh -huh. un 23 de abril del año 1616 porque ese día murió Miguel de Cervantes uh -huh. Saavedra murió William Shakespeare también, uh -huh. y murió el Inca Garcilaso de la Vega, la Vega, llamado el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, uh -huh. de nuestra uh -huh. América, de nuestra América española, digamos, claro, de nuestra América claro, colonial. O sea, una fecha para tirar la casa parar, sí, por la claro, ventana, claro, digamos, ¿no? Claro. Nada menos que semejantes personas, con estas diferencias, ya te digo, uh -huh. entre el uso de un, de un, eh, un calendario o no, de cuándo efectivamente era la costumbre el entierro uh -huh. después claro. del Día de la Muerte. Bueno, claro. salvo esas esas situaciones muy particulares, uh -huh. este 23 de abril de 1616 quedó grabado en la piedra de, la, de las letras de las letras sí, claro. mundiales en realidad. Claro. Por lo tanto claro. a mí se me ocurrió que podíamos hablar un poco, un poco apenas de sí. nuestra preciosa de nuestro precioso idioma castellano. Sí. Que yo sí. <risa> me atreví por lo que siempre escuché es difícil aprenderlo. A El castellano es una cuenta. lengua sí. es una lengua complicada realmente uh -huh. y muy con muy una gramática muy compleja también. Eh, eh, yo me permito decir que al idioma castellano se lo llama también, pero erróneamente, y esto va de mío, español. español. Claro. Claro. Eh, es una lengua romance del grupo, del grupo ibérico, porque hay muchas otras lenguas, Ajá. y es uno de los seis idiomas que la, la ONU, Eh, los considera idiomas oficiales. Es la Mira. tercera lengua más hablada del mundo, después del mandarín y del inglés. Uh -huh. Mira. eh Como primera y segunda lengua lo hablan más de 500 millones de personas. Eh, eh, surgió durante el medioevo, durante la Edad Media, Oscar, en el condado de Castilla, en la península uh -huh. claro, en la península claro. ibérica... Está ubicado en el, al sur de Canabria, en el centro de España prácticamente, este, esta provincia que hoy es una provincia. Uh -huh. Y tomó aspectos del latín, del árabe, del vasco y de muchas lenguas germánicas de los distintos pueblos claro. que fueron, p, fueron desplazándose por lo que en aquel momento era la, la parte conocida de Europa. Esto empezó a suceder cuando el Imperio Romano se debilitó y terminó mmm, cayendo este Imperio Romano sí, allá por el sí, siglo V. Sí. Y eh, comenzaron entonces las colonias romanas que estaban menos influidas por la ciudad de Roma, comenzaron a formar sus propios idiomas, Oscar, ¿no? Claro, claro. De, de allí se llaman lenguas romances. ¿Sabés uh -huh. por qué se llaman lenguas romances? Porque tienen su raíz, en el nombre de la capital del imperio, que era Roma, claro, claro. ¿sí? Eh, el, el, en España, lo que hoy llamamos España, el latín vulgar, que era lo que hablaba el pueblo del imperio romano, <risa> claro. se empezó a, a, a modificar, a transformarse con influencias de todo esto que te digo que sucedía, no y, e incluso todas las invasiones de los pueblos llamados bárbaros, ¿sí?, Claro. El castellano se fue expandiendo, Oscar, esa lengua que se hablaba en el condado de Castilla, uh -huh. se fue expandiendo y muchos fueron los motivos por los cuales esta expansión se dio en realidad. Uh -huh. Una fue, uno de los motivos era la fuerza y el prestigio de Castilla. Claro. Claro. En aquel momento Castilla era la fuerza y el prestigio de España. Era el reino de España digamos, ¿no? el reino prestigioso uh -huh. de aquella península en uh -huh. realidad, porque no por casualidad, sino porque había liderado las guerras y la lucha contra uh -huh. los moros, uh -huh. no nada menos uh -huh. que con aquellos reyes ultra conocidos como uh -huh. fue Isabel la católica y Fernando uh -huh. el católico, ellos dos se unieron, unieron Castilla y Aragón y con ellos lograron reconquistar uh -huh. el, el, la región, digamos, que había estado durante ocho siglos en manos de los árabes. Eh, esto fue que permitió la expansión de esta victoria castellana, esta victoria uh -huh. del Reino de Castilla, sí. permitió que esta esta lengua se expandiera por todos lados, claro, en realidad, ¿no? Claro, claro. Y también, también Oscar, el otro motivo es que en esta lengua castellana se empezaron a escribir Obras muy célebres, con autores muy célebres, uh -huh. ¿no? Quizás uno recuerda aquel de la escuela secundaria, el poema del mío del, mio sí, Cid, del mio que Cid, bueno Cid, que es Cid. lo primero que aparece escrito en esta claro. lengua castellana, claro. en realidad. Uh -huh. O sea que la producción de escritos en esta lengua también avaló la expansión de la claro. lengua castellana. Por la discusión fue a través de la escritura, y la escritura Así fue es. en castellano. ...de la escritura y del de poderío político de Castilla... Claro, claro. ...del poderío político de Castilla porque se convirtieron claro. en los salvadores de la península... Sí, sí. ...haber rescatado y reconquistado la península de manos de los no, árabes... ...no dejaron bueno, moros hasta... en la costa... ...exactamente... ...y un último una última reflexión claro. Oscar... ...por qué es tan importante la lengua o el idioma... Porque uh -huh. el idioma refleja la estructura de nuestro pensamiento, Oscar. Claro, claro, pensamos, claro. Pe nosotros, los hispanoparlantes, pensamos en castellano. Uh -huh. Soñamos en sí, castellano. Claro. Claro. ¿Sí? sí, sí, eh, sí. Eh, es, es una herramienta enorme. Hace a la a nuestra identidad, Oscar. Uh -huh. Hace a nuestra identidad. Por eso... Eh, Como es una herramienta que hace a la estructura del pensamiento de los hablantes de ella y hace a la identidad de los hablantes de esta lengua, uh -huh. es necesario cuidarla. Es una herramienta claro. que hay que cuidarla. Sí, claro que sí. Hay que cuidarla y hay sí, sí. que saber manejarla. Cada Esto... vez menos palabras para todo, para sí, conversar. Sí, ¿no? este... bueno, sí. las lenguas son sí. vivas. Eh, sí, Oscar, van y... cambiando, pero el tema es que no se... No se sustituye una por otra. <risa> no, aparecen manera? nuevas y quedan desechadas otras, sí, en no, realidad. eso es lo que estoy viendo, por lo menos en, en, la, en los pibes, es que eh, una palabra implica varias. Eh, como que eh, condensa dos o ah, tres sí. palabras. Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Esto es una cuestión que tiene que ver con la tecnología, esto también, ¿no? Pero bueno, bueno claro, tema, sí. sí. Uh -huh. Te uh -huh. escucho muy bajo, Oscar. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora, ahora, sí, Ahí sí, sí. Ahí eh, Bueno, este pequeño recorrido por nuestra preciosa lengua castellana, por perfecto. nuestro idioma, que yo me atrevo a decir que también se lo llama erróneamente español, uh -huh. y esto tiene que ver con que en España hay muchos idiomas, y se hablan muchos idiomas. El castellano fue tomado como lengua oficial del reino de España. Bien, perfecto. Bueno, vamos a Oscar, esta hora, te parece terminamos esta primera hora y claro. luego te dejo a vos con Ignacio, ¿no? Dale, vamos a darle, Marco, esto que va a venir ahora es Marcos Musto, sí. este hombre de Leluthier, es la, la voz de Leluthier, esa voz oscura que tenía fuerza. Fallece a los 77 años esta semana y él, en un momento, eh, el año pasado, ya estaba enfermo y lo invitan al Congreso de la Lengua y no fue, pero dejó un audio más largo que esto que vamos a escuchar, Pero esto habla de la seriedad, de la inteligencia y del humor de Marcos Musto. Así que con esto nos vamos hasta la otra hora. Bueno. Hasta luego. Una hasta delicia. Show. Hasta luego. Hola, buenos días, estimado público. Y me permito decir, estimado público, porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas. Y ese es el famoso público estimado o Estimado público Mi primer reclamo a la Real Academia Tiene que ver con un conflicto familiar Durante años he presumido ante mi hija De conocer algunos secretos del idioma Adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos Como la salita de locutores de Radio Municipal Las redacciones de varias agencias de publicidad Y en el contexto del Le Luthier, Muy cuidadosos con las sutilezas del español Así le expliqué a Lucía que no se dice desapercibido, sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas, sino sólo una alternativa con varias opciones, que algo podría ser en lugar de pudiera ser, que no se dice, te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no preveer, Y por más previsor que sea, mucha es que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. muy perdón, que hace unos días o oh, unos días atrás. Bueno, mi hija me acabo de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional, y le estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablarles de nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a dos santiamenes y a cuatro periquetes y que un, me pareció un siglo, sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? en más o en menos que me importa tres pepinos, o medio pimiento. Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo, no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al amor de mi libro La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. Dice así, Amaos los unos a los otros. Más aún, amaos los unos sobre los otros. Como decía Atila, rey de los unos, Amaos los unos a los unos. O, como brindan los traficantes de armas, armaos los unos contra los otros, precios especiales. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros. Muchas gracias y buenos días.